fronteras del futuro un futuro en el cual habrá medicina medicina del futuro medicina como la que os vamos a contar esta noche porque es una forma para tratar lo que es uno de los males entre los tiempos actuales en eh, la depresión la ansiedad eh, bueno pues ha encontrado una bacteria que lo puede solucionar y nos lo va a contar aquí en fronteras del futuro Javier Sabiano Javier muy buenas ¿qué tal Hola, preciosidades, ¿cómo estáis? Buenas noches, Monsieur Sevillanou. Aquí estoy yo, con el cubata y el puro. Con el, sí, con y, la, y con la fritanga. Y, y, y pisando el teléfono y también, la, ¿no? Hay una, hay una fritura, hay una fritura sí. que no veas. Eso, decirle al, al señor que ha desarrollado esta aplicación, que se dedique a otra cosa. A Bill Gates. No sé quién la ha desarrollado, esta aplicación para conectarse, Oy. pero es una full de Estambul. Oye, oye, oye <risa> se eh, decía se, me, me si Sevilla no, no se estará usted, usted con tanta tecnología convirtiendo en androide. No, hija, se me oye muy mal, muy mal, yo soy... Pero no contentado. muy mal, no, pues se te puede oír es... un poquito peor, se te puede oír un poquito peor, cambiar. pero para eso ya no hace falta el teléfono, tiene que ser a gritos. Hay si es, es a gritos, el... te oiríamos mejor, ¿eh? Sí, hay que cambiar el cableado, ¿eh? Total, sí, sí. Total. Pues vamos a intentar volver a hacer la conexión contigo de otra forma, porque... Eh, es, es, esto es, eh, es Es terrible. Impossible. Por cierto, hoy... Almodía Rosavientos ha sido trending topic otra vez en eh, tendencia. En Twitter hemos estado peleando, peleando además eh, por estar arriba de todo junto a nada más y nada menos que Bill Gates. Bill Gates pero ha con sido la convencido. conspiración o...? Claro, claro. Bueno. Eh, que, eh, eh, hoy ha metido la pata totalmente Bumburi, ¿eh? Bueno, eh, también. A, hablando y defendiendo, también se ha unido eh, Bumburi, Casey O. también, el rapero. Bueno, Bu bueno, bueno eh, se ha echado atrás el eh, Casey O. En, en la cosa que ha dicho, pero bueno... Hoy, eh, en, el... hoy en Informe Semanal sí. eh, salía eh, un, un reportaje con diferentes eh, sitios, plataformas digitales que se dedican a estar en todo momento analizando pues eso son las fake news, la, los bulos y todo esto. Y entonces, una de las cosas que decían que había aumentado muchísimo era pues claro, el tema de las conspiraciones que consultaban muchísimo con ellos, porque con la pandemia había sido un repunte, vamos, tremendo. tremendo. Sí, sí, sí, sí. Pues eh, vamos a ver si ahora te escuchamos bien, Javier Sevillano. Javier, buenas de nuevo. Ahora aquí estoy al tantán, ahora. Bueno, al tantán, ¿eh? Al, al tantán. tantán ¿eh? Un poquito el, estás al tantán. El, sí. El tantán Pero, y, los, y los silbos canarios no fallan nunca. Sí, sí. El humo, el humo. Bueno, a ver, no, humo, cuéntanos. Como sí, se puede ir para lo contrario. <risa> cuéntanos cuéntanos ese se entere, secreto, se ese pequeño secreto que puede estar bueno, sí, en una parte de nuestro cuerpo contra la depresión y la ansiedad. Sí. ¿Sabéis quién es Crist Cristian Senela Minuta? Ah, pues no pues la minuta es esta bacteria de la que tú hablas y ahora en tiempos de depresión y ansiedad como los que estamos ahora después de estar tanto tiempo encerrados uh, se está prodigando muchísimo la depresión, la ansiedad y hasta los divorcios ¿Sí? <risa> y esa sí, sí, risa sí. malvada eh, que te ha no, salido no. <risa> en fase 2 han disparado las peticiones de divorcio que por cada juzgados, ¿no? Es que es un rollo eso de casarse porque luego te tienes que divorciar. Claro, ¿no? mira, ah, mira, mira, lo que decía Paudones que que se compraba dos trajes, uno claro. para la boda y otro para el, divorcio, para el divorcio, porque era el, el decía que los que los matrimonios eran el, claro. ce, el cementerio del amor. De hoy, hoy podemos decir y afirmar que tanto en el pasado Como en el presente, como en el futuro, la primera causa del divorcio es el matrimonio. Es el matrimonio, en efecto. Matrimonio bueno, en realidad, los, más que el matrimonio, el la, la convivencia, ¿no? <ríe> Bueno, no lo sé, yo creo que el matrimonio en sí es una institución a, a, a Obsoleta. A ver, a, ver, a ver si se extingue todo tipo de matrimonio. Mira, yo cuando las cosas se acaban, pues tú para acá y yo para allá, y si te he visto no me acuerdo. Exactamente, si exactamente, porque sí. es que la gente se empeña ya. ahí en seguir de la manera sí, somos... tóxicamente, a, haciéndose picias, sí, sí, sí. que no puede somos, ser. Somos muy borricos en eso, el género humano. Sí. En fin, bueno, Venga. pues os hablo de Christensen en la minuta, que va a arreglar, esperemos que vaya a arreglar muchas depresiones y muchas ansiedades en, en estas épocas y en otras, porque es una investigación llevada a cabo además aquí en España en el eh, a ver si lo digo bien, en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, que es un centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y eh, han patentado esta bacteria, que es una bacteria intestinal y han descubierto entre las investigaciones y todo lo que han estado manipulando a esta pobre criatura, pues eh, han visto que tiene unas aplicaciones terapéuticas para tratar los trastornos del estado de ánimo, como depresión y la, y la ansiedad, ¿no? Eh, la, la investigadora principal de, esta, eh, de este descubrimiento es la doctora Yolanda Sanz, que trabaja en el en este instituto que os he comentado antes, en el IATA del CSIC, y eh, lo que han hecho es que han, han dado, por así decirlo, han vendido, o han eh, eh, se dice exactamente licenciado. Esta bacteria se la han licenciado a una empresa de biotecnología que se llama LNC Therapeutics y que Curiosamente no es española, sino francesa. Es una empresa que está especializada en la, perdón, en la investigación y desarrollo de medicamentos en el área de microbioma intestinal. Os acordáis que en este programa hemos hablado mucho, sobre todo eh, Mado, en Mago, eh, en su espacio nos ha hablado en ocasiones del microbioma intestinal y de esa conexión intestino-cerebro. Uh -huh que es bastante importante y que es una puerta de investigación que se ha abierto relativamente hace poco y que está dando unos frutos inesperados y que se espera de ella muchísimas sorpresas como como esta, ¿no? Eh, la microbiota intestinal participa en la regulación del eje intestino-cerebro y además ejerce, o, o los investigadores creen que ejerce, podría ejercer una función muy importante en diferentes trastornos que afectan al cerebro, como son eh, este tipo de, de eh, patologías del ánimo y eh, que afectan al ánimo de las personas, y también en enfermedades neuro neurodegenerativas y psiquiátricas, eh, con lo cual estamos o, o han abierto una puerta en la que están muy ilusionados por así decirlo, ¿no? Además, eh, hasta ahora todas las eh, investigaciones que han estado eh, realizando respecto a este eje intestino cerebro pues eh, son muy prometedoras um, hacia, para los enfoques terapéuticos para la salud mental. ¿no? La doctora, la doctora Sanz, eh, que también ha estado ayudada por otra investigadora que es eh, Ana Agustín, eh, eh Han, han llegado a esta, a esta conclusión con esta bacteria gracias a un proyecto europeo que se llama My New, My New Gut, que es eh, patrocinado, como digo, por la Unión Europea y que eh, lo que ha generado ha, han permitido generar un biobanco europeo de bacterias intestinales humanas que eh, lo que constituye es una reserva de, de un importante material biológico En el que, eh, para, eh, eh, con el que están experimentando el potencial eh, de todas estas bacterias intestinales para posibles aplicaciones eh, para combatir patologías como por ejemplo la obesidad y sus complicaciones metabólicas como son el síndrome metabólico y la diabetes, es decir, no solo en la microbiota intestinal eh, eh, tenemos eh, una posible solución o, o eh, un mejoramiento de, an de depresión y ansiedad con esta bacteria con la Cristensenella minuta, sino también están investigando otras posibles vías para solucionar eh, otras, otras patologías. La, esta esta Cristensenella minuta pertenece a una familia que se llama Cristensenella cae, y que eh, están presentes en la microbiota de los individuos sanos, ¿no? Y que, bueno, eh, eso se está investigando el uso en enfermedades crónicas y a, al um, licenciarlo con esta biofarmacéutica biotecnológica, Eh, que está especializada eh, solamente en el estudio y en el desarrollo de me medicamentos de microbioma intestinal. Con lo cual se le han dado, digamos, a la empresa indicada, no a una empresa eh, biotecnológica generalista, sino a la que se dedica exclusivamente a desarrollar medicamentos procedentes del microbioma intestinal. Lo que hará esta LNC Therapeutics eh, después es mm, patentarla e intentar llevarla al comercio después de continuar las investigaciones que se iniciaron aquí en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos. Ellos completarán ya en Francia en sus instalaciones de investigación. Eh, terminarán este proyecto de investigación e intentarán bueno que llegar a comercializar este, este próximo medicamento basado en esta bacteria como antidepresivo o ansiolítico, por medio de rutas endocrinas me llama y, la atención Me llama la atención, Javier, que tenga tanta relación con el tema del, del intestino que estás comentando. A, hasta que, No sé si se ha tenido en cuenta o se ha valorado que, no sé, a la hora de, de, de el, el, el alimento, la nutrición que puedas tener... ¿O incluso las digestiones también afecten de algún modo a, a estas eh, depresiones que pueda tener uno? Pues por ahí van, claro, eh, con, con la puerta que se ha abierto eh, eh, hasta ahora, por así decirlo, la, la medicina tradicional, por así decirlo, no tenía en cuenta que la alimentación influyera de forma determinante en el, en, en el funcionamiento del cerebro, en estados de ánimos o en el funcionamiento general del cerebro a estos niveles. ¿no? Pero desde luego, desde que se ha descubierto este eje intestino-cerebro eh, mmm, que está conectado, como ya eh, hemos hecho referencia, a través de rutas eh, inmunológicas, endocrinas y neurales, pues eh, se abre esa puerta en la que lo primero que están intentando es saber si tenemos un arsenal en, en nuestra propia microbiota intestinal para solucionar problemas patológicos que, que sufrimos los humanos. Pero también una posibilidad sería mejorar este tipo eh, o, u orientar la alimentación de estas personas para que desde el intestino por este eje intestino cerebro podamos ver aliviadas este tipo de patologías que desgraciadamente son de las patologías que más se sufren, más está sufriendo la humanidad Eh, la, la sociedad del desarrollo, por así decirlo. ¿no? Entonces, a lo mejor habría que ver un poco también sí el tipo de alimentación que la, eh, la sociedad del desarrollo, la, la que más desarrolla esta, tiene este tipo de, de, de, de patologías de forma más masiva que otras Eh, sociedades que a lo mejor tecnológicamente están menos desarrolladas, ¿no? Y habría que, es que abrir y, y mirar por ahí, es cierto. La verdad es que en los últimos tiempos eh, lo hemos comentado en alguna ocasión en Eureka con Mado Martínez, eh, como decías, se están produciendo muchos en descubrimientos en relación a la microbiota que nos indican claramente, no sé hasta qué punto, pero nos indican que la medicina del futuro también va a mirar ahí porque se van a conseguir muchas cosas como como decía, eh, hay quien sabe si hay un arsenal de cosas que pueden ayudar a la salud de las personas en el futuro. En efecto, ahí está. Es que eh, el, eh, teníamos, hasta hace muy poquito, teníamos al intestino como simplemente un, un, un órgano para eh, efectuar la digestión, ¿no?, que es muy importante, evidentemente, y fundamental para la vida de, del ser humano y, y de los seres vivos. Eh, eh, lo que ocurre es que, mmm, poco a poco, investigando cada vez más, pues se ha visto que no sólo cumple esa función, sino que eh, está eh, fundamentalmente interconectado con otra serie de órganos tan importantes, en este caso, como son el cerebro, para eh, regular o poder regular en el futuro eh, eh, estas estos problemas eh, depresivos y de ansiedad tan habituales en eh, al día de hoy. Pues en las fronteras del futuro, en ese futuro, vamos a atravesar la frontera que nos va a situar en la en el beneficio, en el arsenal que se puede encontrar en el intestino que se puede encontrar en esa microbiota ¿para qué? para la medicina Javier Sevillano, mil gracias a vosotros cuídate mucho